Hola, hola, damos comienzo al programa 503 de La Otra Oreja Un programa de radio con pocas palabras y mucha música Y aquí estamos en eh, nuestro mail otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y estamos emitiendo desde Mar del Plata por Radio de la Azotea ¿Con Ya o... 11 años Sí, más de 11 años, ¿no? ¿Y con quién hacemos este programa en la operación? En operación, operación sí. Pablo Gusso. Me parece muy bien. En la locución está Liliana Daunesky, que pesó ahí. ¿Quién más está por ahí? Yo soy Lara. Perfectamente. Hola, ahí. Edu Nachman. Hola, Lara. ¿Alguien más país por ahí? Hola, abuelo. Oh, hola. ¿Y bo, bo, tu nombre, por favor? Edu Nachman, soy yo. Me parece muy bien. Bueno, y tenemos un programa muy muy especial hoy eh, dedicado a los y las trabajadoras y trabajadores eh, ayer fue el día eh, de reivindicación de los derechos no y antes de ayer no solamente fue el cumpleaños de río no solamente exactamente bueno y este el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo supuestamente y, y en Buenos Aires estaba lluvioso levemente lluvioso y entonces hicimos el acto en la recol, en la recoba no enfrente abajo de, de las galerías de un de un ministerio y vamos a tener la palabra eh de Mirta Baravalle la queridísima Mirta baravalle una de las 14 madres que estuvo hace 46 años naciendo a las madres del plaza de mayo eh, pero hay mucho más en esta otra oreja que empieza así estás escuchando desde la otra oreja la otra oreja intergaláctica. Y hay un himno de, de los trabajadores, ¿no? La Internacional. Escuchamos ahora el grupo AEBU. La Internacional. Por los trabajadores, por las trabajadoras. En la otra oreja. Arriba los pobres del mundo esclavos sin pan y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base hundiendo al imperio burguer. escuchando desde la otra oreja la otra oreja de la guerra civil española y dentro de las herramientas eh, de los trabajadores no es solamente hacer la riqueza de los ricos ¿no? de los patrones bueno la herramienta de lucha es la huelga y vamos a escuchar a la huelga compañeros a no vayas a trabajar Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10 a la huelga 100 A la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100 a la huelga mil. Yo por ellos madre, y ellos por mí. Canción de Rolando Alarcón, a la huelga. A la huelga compañeros, no vayáis a trabajar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 trae el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores todo a fondo por el pan a la huelga yes a la huelga 100 a la huelga madre yo voy también a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, llaman los hombres del pueblo a la huelga general.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 Tengo un sueño bonito. Que ando soñando despierto. Que se reparta mejor el fruto de nuestro esfuerzo. Escuchamos ahora Canción del Primero de Mayo y la colección Nuestras Canciones en la Escuela. Canción del Primero de Mayo, por la Otra Oreja. Gira el mundo, siempre habrá Alguien trabajando en algún lugar Tracciona a sangre, gira La rueda de noche y de día Por todo el planeta Yo soy maestro y maestra Soy doctora y enfermera Soy chofer, soy zapatero Soy música y carpintera Auxiliar de portería Filosofa, economista Científico, cuidacoche Soy mosa y equilibrista Soy periodista y actor Peluquera y ordenanza Soy el hacha y la madera Soy miseria y abundancia Soy Fins demà! soy privado y vivo en villa miseria soy cartón soy cadirita soy la que pica la piedra soy soldador y agochancas soy viento tierra soy agua yo soy todos los oficios que tiene la especie humana quiero mis derechos quiero un mundo mejor quiero que se me respete Yo soy un trabajador, quiero mi derecho y los quiero ahora. Quiero que se me respete, soy una trabajadora. Quiero que se me respete, yo soy un trabajador. Quiero mis derechos y los quiero ahora. Quiero que se me respete, soy una trabajadora. Escuchábamos antes, eh, gracias Estrella, para, por recordarme a la huelga de, de oscar Chávez. Ahora, mano a mano, la cumbia de la clase media, por otro oreja. Yo pago mis impuestos y cuando hay elecciones voy a votar. La caca de mi perro Yo siempre levanto si lo saco a pasear Y para que no crean Que no me preocupo por la educación Yo sigo manteniendo La cuota de la escuela a pesar de la inflación Yo lo boté a Carlitos Y en el corralito salí a cacerolear Y siempre que miro Un sol para los chicos dono algo a calidad Muy pobres para ser ricos Muy ricos para ser pobres Muy para ser pobres Y aunque no parezca sabemos bien para dónde ir Y tirando a blanco o a negro depende donde nos brinda Estamos a favor de la vida pero el que mata tiene que morir Esta es la cumbia de la clase media Nos damos vuelta como una media Es como un gran en medio de la fiesta, Pero está muy cómoda y doble esta es la cumbia de la clase media Si sí, de clase hablamos somos la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media Hace dar a todos un pasito atrás sin impuestos y cuando hay elecciones voy a votar la caca de mi perro yo siempre levanto si lo saco a pasear a veces lo dejo que limpie el espejo de mi 206 y cuando me entero que desaparece un perro mando cadena por rey. muy pobre para ser rico muy ricos para ser pobres defendemos el medio ambiente y apoyamos a Greenpeace Somos buenos cristianos, nosotros de política jamás hablamos. Muere un pobre, no importa tanto, pero me espanto si matan a un delfín. Esta es la cumbia de la clase media, No damos vuelta como una media. Es como un grano en medio de la pierna, pero está muy como Raidón. Esta es la cumbia de la clase media Si de clase hablamos somos la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media se dar a todos un pasito atrás Esta es la banda de la clase media Nos damos vuelta como una media Es como un grano en medio de las piernas Pero está muy cómoda y ¿dónde está? Esta es la cumbia de la clase media Si de clase hablamos somos la más mierda Nuestra mentalidad de la edad media se dar a todos un pasito atrás Escuchamos ahora un tema dedicado al viejo ¿no? a El viejo comunista En homenaje a algunos trabajadores Por la otra oreja que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda el viejo piensa porque coinciden en su ventana Palomes grises con la pena que fumara Pallums grises con la pena for the problem. escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Estábamos escuchando el viejo comunista Canción de Manuel garcía Que dice un viejo que fuera comunista Se sentía fumar la tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda El viejo piensa, ¿no? Una muy linda canción Muy linda canción. Y ahora vamos a un homenaje mmm, que hizo Atahualpa Yupanqui. Un homenaje al Che que dice que se titula Nada Más y dice «Teniendo rancho y caballo es más liviano la pena. De todo aquello que tuve solo el recuerdo me queda. Nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres». Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte Nada más Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra Como una piedra en la cumbre Como un faro en la ribera Nada más Alguna gente se muere para volver a nacer Y el que tenga alguna duda Que se lo pregunte al Che Nada más Canción de Atahualpa al Alcheibara Por la otra oreja Teniendo rancho y caballo Es más liviana la pena Teniendo rancho y caballo Es más liviana la pena de todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más.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 Me gusta mirar lo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirar lo al hombre plantado sobre la tierra como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más.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 impresionante ¿eh? atahualpa y ahora vamos a escuchar sin duda y si con firmeza la orquesta típica fernández fierro vamos al tango ahora ¿eh? por la otra oreja escuchando desde la otra oreja. Ahora seguimos Y nos llegan muchos mensajes que algunos vamos a leer eh, de Susan, la uruguaya que está en Gran Buenos Aires escuchando, Genia dice abrazos aquí Néstor, Nerea y Genia eh, te queremos también los quiero eh, Guille eh, eh. ...que está haciendo un libro por Sui Generis... Eh, ...también escuchando... Eh, ...Lili... ...Lili, escuchá que vamos a escuchar... ...también vamos a compartir... ...las eh, palabras de Mirta Baravalle... ...la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora... Eh, ...Marta está escuchando... el ...Marta, la mamá de Lucía Pérez... Eh, ...bueno, está Selva... ...dice... ...Hola Edu y audiencia... ...un saludo desde Villa Langostura... ...y cenando... ...mientras nos escuchamos... ...buenísimo... ...este... ...Pablo Cala... ...desde Colombia... ...escuchando la buena música de los trabajadores... ...y las trabajadoras... ...Estela Bassi... ...escuchando también la otra oreja... Eh, eh, ...romina... ...la profesora Romina... ...también escuchando... Eh, ...la otra oreja... ...por supuesto está Isa... ¿no? Eh, Raúl González, eh, eh, Laura de la Plaza, eh, Gustavo Chávez Pavón, el, el muralista mexicano, que dice que lo escucha después, y que después lo ponemos, después de este programa, lo ponemos en el Facebook de La Otra Oreja. Mm, bueno, estrella, estrella desde Guanajuato, en México, escuchando Susana Gás desde algún lugar del del centro de Colombia. Eh, vea también escuchando Sonia eh, también desde Mar del Plata. Bueno, hay muchos oyentes, ¿no? Y tenemos un, un mensaje grabado. Dale, a ver, Hernán, ¿qué dice? No, no, no, no, no. El mensaje grabado, por favor. A ver, ¿lo tenemos? Hola, Edu, acá Hernán. Te quería recordar que este sábado 21 a 30 horas vamos a tocar en la sala melanie eh, con la banda picaterra ¿Mm? vamos a hacer un viaje por todos los ritmos latinoamericanos este y bueno vamos a estar ahí tocando con facu rodríguez con Silvana boldrini con marcelo calderón y yo este que formamos esta esta banda de, de música latinoamericana que busca ritmos y distintas canciones y trata de rescatarlas eh, un poquito como como hacés vos con la otra oreja así que bueno, nada, te mando un abrazo grande espero verte allá y, y bueno y comunicarle también a, a toda la audiencia un abrazo y estaré ahí estaremos en la sala Melani este sábado eh con Picaterra, ¿no? Este, bueno, eh, tenemos más mensajes, un inesperado Yupanqui y un tangazo también inesperado, brillante selección, programazo del trabajo, dice Gabriel Cabrejas entre entre otros. Este, bueno, y seguimos homenajeando a los trabajadores con otra versión de la Internacional. Antes pasamos una, una versión con una murga estilo uruguaya y ahora vamos a ir al Paraguay ¿Escuchamos la Internacional? Un saludo muy especial a los que conmemoran este día a todos los trabajadores del mundo a los trabajadores del Paraguay a los mártires de Chicago a Sacco y Banzetti y a todos los que lucharon y dieron su vida por un mundo mejor aquí en Paraguay y en el mundo entero la internacional en guaraní también por lo otro deja in<body>hu bañande at jasa pukai jo pe apaite Nyaanyem va que inmbmboriaúva ko ara punnya moi go'iem dat que mai Voz impar Y gritemos todos por siempre Viva la Internacional Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Y el sábado 30, eh, sí, domingo 30, domingo 30 fue el aniversario número 46 de las Madres de Plaza de Mayo. Y ahí estuvimos acompañándolas, sobre todo a, a Nora Cortiñas, a Elie Spen, y a muchos amigos y amigas eh, de la ronda, las hermanas, los hermanos, Eh, ...estábamos los hijos de los desaparecidos... ...y había muchos, mucha gente ahí... ...en la recoba porque llovía... ...y Mirta Baravalle a sus 98 años... ...que está a media debilucha... ...mandó un mensaje que nos hizo emocionar a todos... Eh, ...fue transmitido por la retaguardia... ...por la tribu, por la colectiva, por Radio Semilla... Eh, y por un canal de televisión eh, escuchamos eh, hagamos el esfuerzo para para escuchar a Mirta Barabashi con su con su débil voz pero con una claridad increíble, una de las fundadoras de las madres de Plaza de Mayo. Y allí estuvimos con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. un día tan especial de demora y de pensar en esos situación que comenzamos hace 46 años las madres del plazo de mayo y fundadora cuando por primera vez ese día 14 madres estuvimos en la plaza para reclamar por nuestros hijos milmente secuestrados y desaparecido por la Junta Cívico ...militar... ...también... Eh, ...crista y religiosa... ...porque sabemos... ...que habían intervenido... ...también... ...grandes... ...trelados de la iglesia... ...y... ...habían consentido... ...en ese genocidio... ...que se pensaba hacer... ...y... ...como sacudió a los 30.000 familias que nos quedamos sin nuestros seres queridos y que hasta el día de hoy no sabemos dónde están y qué siga con ellos entonces Y siento que no estar ahí, estoy faltando a un derecho y a una necesidad. Pero me alegra el corazón de la persona que también a la que más abrazo y quiero que no son familiares de desaparecidos y han, nos han acompañado desde siempre. Un recuerdo para todos, amigas, amigos, que nos acompañaron en tantos años de, de pedir justicia y que ya no están y a los que actualmente se están y se acercan siempre para apoyarnos en nuestro reclamo. Entonces, voy a, junto con ustedes, todos los que están en la plaza, a los que han pensado en nuestros chicos, 30,000 detenidos desaparecidos presentes. presentes ahora y siempre, siempre 30,000 detenidos desaparecidos presentes. presentes ahora y siempre 30,000 detenidos desaparecidos presentes, presentes. Ahora 30.000 detenidos y detenidas Desaparecidos Presente Ahora y, y siempre. siempre Hasta la victoria Siempre Venceremos Venceremos Venceremos Emocionante, ¿no? ¿No la hace? Hasta las lágrimas, la voz de Mirta, su emoción, su lucha, su vida, dice Marisa, desde Uruguay en este momento. Abrazo a los trabajadores argentinos. Eh, sí, muy emocionante, muy emocionado de escucharlo nuevamente a Mirta. Y ahora nació Nequeco, con Mercedes Sosa, una canción que pidió Norita, como la cigarra, por la otra oreja. Me morí, sin embargo estoy aquí resucitando tres estoy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mato tan mal Y seguí cantando Cantando al sol Y seguí cantando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 Vendida, explotada y herida América con corrupción, malos trabajos Explotación, educación Racista, clasista Hay muchos blancos, elitistas América, con dictadores, asesinos, traficantes, mal nacidos América, mi tierra, en pie de guerra. América, con genocidios por colonos, no bienvenidos. América, con colon igual, fuerte destrucción. América, con héroes, aunque, aunque el gobierno, gobierno nos niegue. niegue. América, con mucha gente inconsciente. América, con muy pocos inteligentes. América, con desforestación, que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América. América, América, esto es América, cuando Dios te sueñen, te cuando Dios suele, then... America. Amerika, America, esto es América, América, América, esto es América, cuando Dios te sueñen, then... América, cuando Dios te then... América. Uh! Tierra de sabor, Rima Sánchez Amador Amo ah. mi tierra y cultura Yo lengua dura, dura Mi gente morena, pelo negro Yo te respeto, te amo América India, ya te ya, bendiga ya. Mi América, Pachamama Esta es mi cama Recuerda que el Perú es igual que tú Un vudú, güerito explotador Mamá la pinga, por favor uh. Yo America, America. esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios Esto es América, América, América. Esto es para ti porque soy de aquí con todo el corazón soy tu caparazón acción que pocos toman porque mucho alcohol toman recuerda que eso los mapuches hundió la falsa religión también la muerte apoyó yo hablo de historia geografía de tierra y aunque los maricas les duela como un dolor de muela américa suelo tierra sudor y escuela vamos América, América Eso es América, América América Esto es América es Cuando Dios se suele, ven te en América Cuando Dios se suele, ven Penso en América América, América Esto es América América, América Esto es América Cuando Dios se suele, ven Penso en América Cuando Dios se suele, ven Penso en América Pensa América Sueña América ¡Oh, Como un inmenso carmen, esto es América. Tiro de gracia. Uh -huh. Desde el culo del món. Asia, América desde Chile para la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Nos escribe Fabio, dice, qué gran programa, realmente emociona evocar y conmemorar tantos años de lucha. compañero detenido desaparecidos, presente ahora y siempre. Abrazo rebelde y fraternal. Fabio de Villa de Lina, está Victoria también, escuchando este programa. Eh, Pablo Cala dice, estoy muy emocionado de escuchar la voz de Mirta que surge desde su profunda resistencia y decisión de aferrarse a la vida de la búsqueda de Ana, César y su nieto o nieta. Su voz es un imperioso grito de justicia y dignidad. Mirta es expresión de amor infinito, ahora y siempre. Presentes todos los desaparecidos, detenidos del mundo. ...entre sollozos... ...Pablo Cala escribe desde Colombia... ...y nos emociona ...las palabras... ...solidarias de, de toda la gente... ...¿no?... Eh, ...bueno y... En, ...en el Facebook... ...de La Otra Oreja está... ...está... ...esa grabación... ...bueno, eh, vamos... ...seguimos en Chile... ...un tema... ...de Víctor Jara... ¿eh? Mecánica Popular Gira, gira, girasol Por la otra oreja Bien, sí, seguimos gritando, ¿verdad? Te dije que se termina el programa Sí, seguí gritando, dale, seguí gritando que van a salir las hordas de los oyentes de la otra oreja a tomar venganza, ¿eh? Está bien, presenté una subversión de hasta siempre Bien, ¿Listo? bien Perfectamente, bueno, saludamos también conmovidos a... por las palabras de Mirta Mirta ...a Majo desde Uruguay... ...a Santiago de Mar del Plata... Eh, ...bueno... Eh, está, ...está muy bien... Eh, ...mañana... ...seguramente... ...estará en el Facebook de la otra oreja... Eh, ...el audio ese... ...de, de Mirta Baravalle... ...saludando los 46 años... ...de las madres... ...pero vamos a escuchar... ...como siempre... ...una versión de Hasta Siempre... En ruso. Sí, vamos a ruso. Nie krichi decía un tío abuelo mío que decía no gritar. No grites, nie krichi. Escuchamos. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Тебе страшным был солдатом, чтоб смерть. Горяжье сискоюсть ты. Зале Санта Квара, и где Ты вернёмся греться, стыло жаркое сердце. Командонт Чегевара. ты огненным ветром полошишь. Красное знамя наше, с нами. Любовь твоя стала твоё не смолкло и гроль твоя не остыла, ревёт, крылья для правой твой раскрыла ты земле сантакуары И где теперь нам согреться с сердце К командант где ты суеткой насеждешь с на потерей. Дынас примирившись там, те руки нам пожмёт. Так до вечности, командир наш здесь. В бетонных кварталах наших, сера моя страна, мы поём той песни. Командира и мы поём той песни. Comandante Che Guevara La Otra Oreja Buenas noches, jugamos Mariana